la semana de esto que es uno contra uno en el aire de m 570 a través de la web, uno contra uno web y arrancamos con Sebastián Esbetliza, la noticia nos motivaba a hablar con el entrenador de Sionista porque un poco eh, no la esperábamos, un poco no, bastante no la esperábamos ya que Sebastián había estado toda su carrera dirigiendo al equipo de Paraná y entonces su renuncia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 La salida de Sebastián provocó la llegada de Volcan Sánchez Mano a mano con Pablo D'Angelo en el medio del zurdo de Miravet Fueron varios los entrenadores que sonaron En algún momento Iván del Finalmente, el uruguayo Miguel Volcan Sánchez Vuelve a dirigir la Liga Nacional Después de su paso por Comodoro y Lanús. Y esto nos decía, desde México, Volcan Sánchez Hablo con todos, ¿no? Y busco tomar el sentido común y el mayor criterio, ¿no? Porque hablé con los dirigentes y con Santiago y con digamos, y con, con, con gente que está en el basque, digamos, con los dos entrenadores, amigos, digamos, ver la visión de afuera, la de adentro, sobre todo con los dirigentes de adentro, bueno, la, es una de las ideas, ¿no?, que el equipo está débil adentro, ¿no? El Nacional está bien para la opción que, que, que va a jugar accionista, ¿no?, o sea, creo que tiene talento suficiente como para la opción de salvar del descenso, ¿no? Bueno, en la gira yo voy a tener cinco sería para trabajar y, y sería como un un mini campeonato dentro del torneo ¿no? o sea buscar un como todo cambio de entrenador o sea un, un cambio, un ajuste en la mentalidad y, y con digamos lo que utiliza Sebastián venía haciendo bien, seguirlo haciendo De Miguel Volcán Sánchez a Mariano Viro, gran victoria de instituto en la semana frente a San Lorenzo en el Héctor Echar, Viro fue una de las grandes figuras sobre todo en el último cuarto y esto nos decía Mariano esto porque el equipo va mejorando día a día y nos podemos presentar en cualquier cancha y jugar igual igual, así que la verdad creo que estamos en nuestro mejor momento, alejándonos del fondo y empezando a mirar eh, la tabla de arriba Dice que si hay posibilidades matemáticas de poder entrar a playoff todavía un poco lejos no dependemos de nosotros, pero creo que que jugando así, si alguno del equipo que está arriba se cae, lo podemos llegar a alcanzar Pasamos por la Patagonia Argentina ahí está Gonzalo García con su gimnasia de Comodoro, finalista de la temporada pasada, ganador del Super 4 en obra sanitaria gran momento del equipo patagónico Gonzalo García y el showtime de gimnasia en tres declaraciones podemos tirar el juego que queremos y a veces no se nota mucho cuando tenemos efectividad de tres puntos cuando no, entonces cuando la pelota no entra, no estamos finos parece que que no, que no estamos jugando bien o que no estamos haciendo de la misma manera la verdad que la propuesta y el intento de jugar es siempre siempre mismo después la verdad que el rival también juega y, y en tanta paridad que hay eh, yo hoy no veo no veo un 15 de la temporada pasada que, que arrase eh, tanto olímpico en la norte como nosotros a lo mejor eh, marcamos alguna tendencia el convencimiento hacia los jugadores de lo que pretendés, la aceptación de los jugadores, porque si los jugadores no, no lo aceptan, es muy difícil que, que tu plan se plame después. De entrenador a entrenador, de Gonzalo García a Adrián Capelli, realidad es diferente, nos vamos al técnico de Boca, hablando del momento zeneise que había metido una buena victoria frente a Frentacionista. Sin Adrián Boccia, esto nos decía, Adrián Creo Capelli. Que, eh, ante todo, un poquito de todo, nomás. Esta liga es bastante complicada por viaje por, por partidos. Prácticamente no hay descanso. Nuestra idea es ser 90 los años. Sabemos que con lo que contamos eh, y con los equipos que, que nos enfrentamos. Vamos hacer lo imposible, tanto de, de, de, de cuerpo técnico como de los jugadores, para para tratar de, de poner a Boca, eh, una institución como Boca, dentro de, de las posibilidades que, que uno tiene lo más arriba que pueda. Pasamos también por la Patagonia nuevamente, en este caso Claudio Álvarez, para saber cómo se prepara un equipo que tuvo gran carga de partidos, porque recordemos que gimnasia jugó además de la fase regular la primera y la segunda, hasta aquí el Super 4 y también la Liga de las Américas y además para contarnos una novedosa actividad que están realizando junto a un grupo de preparadores físicos, esto nos decía Claudio Álvarez La profesión física eh, va avanzando permanentemente es, es una ciencia dentro de lo que es educación física que va en constante superación Las metodologías de entrenamiento en función de las características, de las competencias hay, van cambiando y vos te tenés que a, a los cambios yo creo que acá fundamentalmente lo que nosotros debemos hacer es eso el sí. cuerpo técnico al cuerpo médico y ahí toma una decisión en conjunto y después ir recordándole al entrenador porque el entrenador en el fragor de la lucha viste, vos le decís 10 no, minutos. minutos los 10 minutos principales al, al inicio, al medio, al final sí. De la Liga Nacional A nos vamos al torreo nacional de ascenso. Lucas Gornati, jugador de Platense, equipo que está dominando la Conferencia Sur en la tabla de posiciones con un récord de 25-8. Y después de la enorme victoria frente a Tomás de Rocamora, 87-77. Lucas Gornati nos decía esto. Repartimos los puntos con 4 o 5 jugadores. Eh, Sebas Morales viene teniendo una buena temporada también. Por momentos los bases no nos dan una mano con el tema de goeo pero bueno tratamos de basar todo en la parte defensiva, que creo que, que recibimos pocos puntos y eso es muy bueno y la verdad que nos encontramos con un grupo con, con mucho sacrificio y, y compromiso y, y muy solidario mucha mucha expectativa por lo, por lo que va a ser este cierre de, de, de fase y, y tratar de llegar a los playoffs lo mejor posible en un torneo donde Pichas, hay que cuidarse el tema de las lesiones Y ese tipo de cosas Para, para no llegar de nada Porque se te baja un jugador En los en equipos tan cortos Y la realidad es que se transforma el equipo ¿no? El torneo nacional de ascenso Volvemos a la liga nacional hay Pedro Calderón Cortado recientemente En el conjunto de regatas de corriente Nos manifestaba lo siguiente Pobre Pedro, estaba triste Por la decisión tomada por regatas Preparado del, del plantel Eh, por decisión de, del técnico la, la vinculación eh, momentánea mía de, del plantel, pero, pero bueno eh, sigue mi, mi contrato con el club y todo y bueno, también sé que, que existía la posibilidad de ir a otro otro equipo por, por el resto de, de lo que sigue esta temporada una lesión en la mano que bueno se me cortó un tendón de, de un dedo y Y bueno, me quedan 10 días todavía de, de férula para ver si el tendón pegó, y si no pegó, ver cómo me quedó el dedo, y si me tengo que operar o no me tengo que operar. Acomodar el equipo, necesitaba buscar por ahí un jugador ahí con otras características, un poco más dinámico, eh, y bueno, nada, eh, nada me comunico eso, que es una situación que no, no que le costaba, que no lo ponía feliz. Música Ocho testimonios, ocho protagonistas de los muchos que han pasado aquí en esta semana de Uno Contra Uno por AM570 Radio Argentina a través de la web Uno Contra Uno Web. Somos la radio del básquetbol y estamos hasta la una. Uno Contra Uno Radio, todo el básquet en el aire. Así arrancamos con toda la polenta, con todas las ganas, con toda la fuerza, con toda la energía. Vamos